Knocks them with the cues With the pulls of Marshall's smiles Black glass in 1998's show The tods on, no one ever sings The curfew-crossed line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by the <laughs> raro que todos los hermanos arrancó con la pifia de, de los acoples bueno perdona que tu cuando me los dedos y es que tenía aquí ella no mochila unos pastalinos de estos unos de estos que llamen no saldres con, con miel que después mires mires los ingredientes y, y no ponen miel y hago la malla ahora que me doy cuenta que voy a march el, el joyazo y de de mala hostia Y no, no, ni, no, ni fuerte eh. Probable de alguno Ay, por Dios, bueno, anda eh. Ya que no pude cenar, no pude cenar No, no, no, no tuve tiempo Y, yo... y nada, la mi abuela eh, Regalóme estos cosos hoy vi Que tuve con ella todo el día Tuve con los, los mis abuelos Y, y regalóme los, hostia Los socialdres estos con miel ¿Ah? ¿eh? más que caigo están buenos ¿Tan, bueno están buenos, ¿tan buenos? O sea, me gustan muy mucho tengo con cuidado que no me caiga nada en el equipo porque estoy epingoso como yo solo mm. además tenemos aquí un cartón ahora precisamente avisando este tema que humo el tabaco la comida la bebida Joder en el equipo y hay que tener cuidado de, de, que, no, de que nunca llegue a nadie. Yo fumar no fumo, la verdad. Y bueno, tal no tal tampoco prohibido fumar. Se recomienda, ocurrirse no recomendar no fumar. A ver, que fumar aquí me dio no la gana. Aquí no... ¡Hombre, uy! Si sí, acaba de llegar el mi amigo entrobador. Coño, entrobazo de pasar a Ah, que suena el, el, el teléfono Q no, pues yo he y prestoso he que, que venga Que venga de aquí en esta noche Porque no tengo yo una, una muy buena noche ¿eh? Tengo una noche un poco así Tengo un día Un día que en principio iba a ser Muy muy prestado Pero después resultó Bueno, que no fueron Las cosas tan guapes Como como se supone Que, que deben ser Vou vou falar vos, vou falar vos do a Lotería, hm? Lotería, do comarca. Que empeza eu penso que empeza en Chuarca más o menos. Echa vou comarca que eu ua franja na na costa, na rasa costeira, hm? Contos quilómetros pode ter, non sei. 5 6 one ado que metese porque metes un pouco para al interior tamén, na influencia achea. Pero bon, eh he echeo goa comarca, chamais máis, máis ou menos. Também chega dende dende Chuerca hasta hasta Ria hasta Ria de Leo. más ou menos, eh? Mais ou menos. Hasta Vega, não sei, por aí, por aí chega. E he echeo goa comarca que ten un està en un centre Eu, eu río moito das, das fronteiras Río-me moito Das fronteiras Y e, e de xente que, que Cree que existen as fronteiras De verdad río-me moito Delos porque penso que Non, non ten ni idea Non saben el que, el que Están falando As fronteiras si existen Non son as fronteiras Non son os sitios por onde onde se separan os os países, as comarcas, as terras. Son cho sitios por onde se xuntan, non? Non credes. E, e as fronteiras non che son as mesmas para para todos. Para que viven en el centro dun territori mellora a fronteira, si, sí, né un de taposta, ese sitio, eh? Tan palota, tan io ese. Eh? Pero para el que vive xunta a fronteira, eh? Mesmo, mesmo xunta a ralla. Seguro que para ell non é tal. Normalment, digo jo, que los, los seres humans... Da aquí el trobador, pues, eh, saluda, hombre, aunque té en pleno monòlogo. Buenas noches. Eh, eh, Normalment, per a xente que vive on desella a sua comarca i eh, les coses que ten al redor, pode chegar un poc... Vaix allò un pouco menos pero bueno Esto de que eu vos falo Nún chego a comarca eh, Que si a comarca Da xente que viva allò Ni tan siquiera Non égo a comarca administrativa Non égo a cousa que té a nos papeles Non égo a raya Que sean nos mapas E che A mea comarca mm. Eu penso que esa Eu penso que a comarca xa chega Como os dixe, donde Chuarca hasta, hasta Ría de Leo ¿Por qué? Porque al mellor El que eu recorré Dixe, e metes un poco Para dentro, sí Para voal Sí, para voal, sí Sin duda, non vai meterse para voal. Eu teño Subido a vos veces A, a penouta o sea, xa que que si sí, que se mete para bueno, un poco para o interior, metese alguas veces, eh? eh? el feito de que audea que empenza el, el Chozca porque pues mira, sencillamente porque eu teño pasado algún, ¿eh? algún fin de semana en, en el Chozca, teño teño recorrido, ¿eh? as, os poblíos de alrededor, hm? ¿eh? de alrededor, sobre todo tirando curia realmente también para la, para occidente. ¿Eh? No sé, de de Chuarca hasta Taurán y, y pues a mi olle me igual. ¿Eh? El olor, por eso que un, ¿eh? un, un distintivo muy, muy grande de esa comarca. Eh, olle diferente. Eu puedo con lo diferente y empieza a olerme de esa manera cuando cuando a a mm. <coughs> El loro era un distintivo y el otro era el, el color, el color, el color das casas, el color das casas y el de el de as as cunetas das carreteiras. <coughs> Poderei, es decir, este rapaz, esta eh, madre, este rapaz Agallorio. Ah, no, no, no lle por, no lle así na, eh, que las, eh? ...as, as, as conetas, ...das carreteras tan checheas ...de, de camelias... ¿eh? Esa, ...esas flores... ¿eh? ...oas veces... ...blancas... ...outras veces... Eh, ...moradas... Eh, ...rosas... ¿eh? ...y uno dirá... ...o muita xente de fora dice... ...madre, pero... ...esas flores necesitan... moito cuidado... ...no, pues... Eh, resulta que allí crecen ellas solas, crecen en todas partes, ¿no? Ob que en el color das cunetas de carreteres pero tendría que decir el, el color en general porque no sé como como decirvos, eh aparte de, del verde, ¿no? pues decir toda Asturias es verde. El, toda la franja cantábrica es verde. Bueno, yo penso que el verde da da sitio no no exactamente igual, és un verde como Máis intenso, hm? Dia mais, penso eu, penso eu. Os que os que dalguna vez biches aquella, eh, aquella zona, pues opinar si lo mío é eh é, é visió subjetiva ou, ou é verdad Eh, e a outra cosa é eso era naturalesa la naturaleza, ¿no? Penso que as, as campanillas nacen por, por, por mera... Eh? Son silvestres, salen elles solas. I llogotá da tamén eh, as cousas artificiales, as casas, eh? esas casas que son todas de eh? feitas de pizarra, eh? feitas de roca pizarra, de roca cuarcítica, parece que és pizarra cucíticas los dosúias penso que calizo non sei sé, el que sepa de xoloxía que, que x que, que diga si tú, si tú diciendo verdad o tú, o tu diciendo mentira. Pero si sí, é verdad que, que a pizarra salen todas partes y as casas tanxe feitas de, de pizarra. Puitas non se ve, non se ven porque están cargadas, Están cargadas, Iba a decir sempre Pero bueno, vamos a, a deixar yo En, en as baixes tan de las veces Están cargadas de branco tan cargadas Las eh? paredes son brancas Y e as, as cubertas As cobertas das casas están sempre Feitas de llousas De llousas de, de pizarra eh? Llousas de esa pizarra Azul oscuro eh? O a pasada Os, As cobertas Son xa cuatro aguas el resto, el resto de Asturias, por ejemplo, son a dos. Son a dos aguas. Eh, pero aquellas son a, a cuatro aguas. Algún gusto decir de sonxe a, a dues aguas e a, a dos medios. Ni si medios, digo yo, sí. <ríe> Notase que eh, esta manera de falar pesa todo no ne la natural. Núne la natural eh, Seguro que se ven notará Tambén el acento que diréis Moitos, oye, non pega ese Falar con, con este acento, no, non pega Pero dame igual, porque para eso este programa É meu Para fer el, el que eu queira No el que Quera que de esos demas, eh, para fer el que quera eu meu eh? Esto podría ser un Esto podría levantar Porque non, non estar escutándolo Ningún Prefiero que no estés escutándolo a ningú des'tos estos que, que vull decir. Non no estés escutándolo a ningú nacionalista, porque seguro que, que esto podría levantar ampollas. ¿eh? Pero, bueno, en fin, eh, non tengo muy en cuenta a opinión de, de esa xente. Tenho en cuenta todas as opinións, porque a lo mejor eh, puede resultar que usted ha confundido y si no escuto las opiniones de esas non no entero. Pero, bueno... Eh, eh, principio eu falo A lo millor a, a semana que ven O ou otro día veño y vos digo Oye, entonces el que dixien eh, Esa noite del de 31 de marzo Era todo mentira eh? Es que hice todo, todo aquello Porque de verdad que eh, de verdad que, que, que Era ua, ua burrada Pero bueno, ahora mismo digo, digo lo convencido eh? Digo lo absolutamente convencido Y bueno, pues me apetece Poner un, un cantar és ¿Eh? pront, és pront, no solo poner cantar cantares tan, tan temprano, ¿Eh? són xeixolos 22 i 22 de noit, mira, un, un, número, un número guapo, quan veig 22 segons m'ho puc a la cançó, ai, que espera, a veure si me la reproduc, perquè per algun motiu, ai, no està en MP3 está hecho en Windows Media, bueno, pues mira, son las 22 y 22 y 22, eso aquí es yo la pongo, a ver qué pasa, sonará o no sonará, no me parece que suene, a ver, no, no, está hecho, mira, eh, el, el, el Windows también me poniendo, a ver, está poniendo un, un, un rollo sin arena de estos para que para que espere, pero pienso que no, a ver, pues decía si, eh, no decía si, eh, nada porque sencillamente no ella va a no me la, no me la reproduce, bueno, no pasa nada. Poño otra. Sí, pues sí, poño poño otra. Voy a además o a Ahora, ahora parece. Bueno, cargó, pero pero reproduce eh, bueno, pues voy que la reproduce. Escucharemos, ¿no? Eh, escuitare. Pues no me presenté ni tan siquiera eh, estáis en eh, radio, radio cuca radio ¿eh? cuca la radio del li du de bio radio una radio que lleva cons soñas 20 veuas y pico ve y muchos realmente ah, muchos años dando dando leva ¿eh? Eh, estáis sintiendo <coughs> anedonia que el programa que se fa en esta radio todos los jueves a partir de las 22 de la noche hasta no sé, no sé exactamente hasta cuándo. Últimamente estaba haciendo más o menos una hora y media, porque ya era cuando la gente marchaba del chat y tal. Pero como no está en el chat, ¿eh? bueno, pues estamos, un, estamos un par de ellos allí. ¿sabes? La, ¿sabes? la soledad es lo que tiene, que sí. da una libertad total. La verdad que sí. ¿eh? Mm. Hay que reconocer que a mí eh, esto de tener oyentes, préstame. hay una cosa guapa, y prestoso. Pero, pero también implica una cierta... No sé... Una, una, una muy pequeña, una muy débil merma de libertad. Eso es muy caro, es mucho compromiso. Claro, porque eso debe tener que hacerlo para que ellos guste ¿Ah? Yo, yo mentira, me yo no feo para que ellos gusten, feo como me la gara, pero bueno, hay un poquitín de... ¿eh? Pero presta mucho saber que te escuchan. Joder, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque dices, hostia, estoy aquí, me gusta mm. aquí, estoy aquí... Ahora dando, dando el meeting y pues ves que hay gente al otro lado que no sí, escucha he, y dices pues, he prestoso y prestoso. Aparte que escuchar la radio está y cualquier otra ya prestoso en general. Sí, no, hay que decir lo que sea. Sí. Además, bueno, he últimamente hablaba eh, yo el, el otro día con el compañero de, de sesión continua que bueno, y dice aquí ya muchas veces. No hay programas malos, tíos. ¿Se te ocurre algún programa malo actualmente en Radio Cuca? Hombre, malo no, no. Es que hay programas que a mí pues yo no escucho pero gustan bueno, más o menos bueno a mí también obviamente pero, pero... malo que se diga malo hay programas muy no. buenos tío no hay, no hay ningún programa malo y hay programas muy buenos y, y la llega la hostia de verdad y bueno siguiendo con este tema de, de los de los oyentes a ver por internet pone aquí que hay, que hay uno porque con dos pero uno somos nosotros Y es que hay otro Bueno, pues un saludo a ese otro Por, por el 107.3 de la frecuencia modulada Y es posible que haya también de aquí porque Bueno, esto esto no es exacto Porque esto lo ¿no? que significa es que hay dos personas conectadas están esta, ¿no? con la página abierta O sea, que ah, nosotros y otra persona tiene vale, la página vale. abierta que, pues, Pero puede no? tener el WinApp O cualquier otro sistema Ya sí, instalado sí, directamente sí, sí. y acceder a través de ahí no, a la radio no, no. y no no nos aparece aquí. Bueno, no soy tan optimista. No, bueno. <risa> la gente ha besado, suelo hacerlo así, no, pero, mira, pero pues es yo, lo, referencia. Lo que sí, sí me hace mucha ilusión y que varias personas me llevan dicho ya que me sienten por el 107.3. Más romántico. Eh, sí, la verdad que yo muy prestoso, porque... Mira, eso da, falta un poco más libre Porque estás diciendo va, No me siente nadie, nadie Pero eh, saber sí, a lo mejor están sintiéndome Están sintiéndome por, por el 107.3 A lo mejor En realidad no lo no sé O sea que voy a hacer el programa Para mí Pero eh, también un poquillín Pensando sí. en que a lo mayor hay gente ahí. Que tiene mucho encanto ¿eh? Eh, joder, saber mucho, que hay gente... mucho, mucho, mucho De hecho, bueno Los que casi seguro sé que tan Son incio un saludo, eh, no sé, si quieres que algún cantar en especial, pues, pues, pues no, no puedes hacer nada, no siento que puedes meterte el chat, ¿la ¿Puedes ¿verdad? Puedes decirlo a voces por la ventana. Bueno, sí, porque total estás aquí cerca, o sea que a lo mejor nos enteramos. Y en principio está también el, el collazo de sesión continua que me ha dicho, que, que también suele sentir sentir esto por 107.3 de la frecuencia modular. Y dice una cosa que me fue especial ilusión. Que llegue eh, un transistor o un algo cuando, cuando salga a sacar a los perros A mí que me sientan mientras están paseando los perros Préstame más todavía que alguien que me diga Pues yo siento tú mientras ceno Bueno, pues está bien, eh, préstame Pero que me digan yo te siento mientras salgo los perros A mí personalmente, ústame más pues bueno que más tiene este, este aparato Sí Ah, no, me, me, me, se puede me, escuchar por el móvil también con mucha, Calla, eh, yo me enterré la semana pasada Escucha muy bien Hostia, sí, sí, no, yo, Bueno, enteréme la semana pasada Que se puede sentir por el móvil No en yesato exacto Enteréme la semana pasada desde que mi móvil tenía radio Ya bueno, claro eso <risa> <suele> pasar, <risa> sí. Hostia, tío, A po. mí me lo explicó Geli Man un día ¿Sí? Joder, sí. No, calla, enteréme más cosas A ver, mi teléfono móvil Que yo estaba muy orgulloso de él Por lo sencillín que yo era Yo veía a los demás que tenían este, tenían más cuatro y no sé qué. Sí, no, yo tengo un teléfono que me valga para llamar y para que me llame. Nada no más para eso. Calla, pues eso era Bueno, que tenía cámara fotos, y no sabía. Lo que pasa que no lo sabía porque yo pensaba que las fotos que sacabas con el móvil tenían que quedarse en el móvil. Y ahora en que tiene una taxitina que, sabes, que metes la sacas, metesla al ordenador y las fotos que sacaste... Cago en Yo veía que los demás lo hacían Pero yo pensé que a lo mejor tenían Ah, pues teléfonos más avanzados O la de mi madre No, no, resulta que Ella es la cosa más fácil del mundo ¿Eh? <risa> Hombre, tuve que comprarme una cosa Porque claro Que mi teléfonuco Supongo que todos los teléfonuco Pequeñocos igual Tiene una tarjetina muy pequeña Muy pequeñina Entonces yo decía Vale Ya cuando descubrí que tenía Tarsiete Que podía hacerse eso que te digo Dije, bueno, la puta, ya que mi ordenador No tiene esta cosa pequeña Y dijeronme, no, me menón no, Tienes que comprar un adaptador Digo, yo, un adaptador Sí o me, sí hay que, eh, joder, hay que adaptarse a todo Ah, pues la, la cosa Hay que comprar los cuatro pavos me costó y ahora meto les, les fotos ahí en el ordenador Y sabes que otra movida Descubrí que se puede hacer Podme tocar música, tío, dirijo más sí, sí, música puedes, para... puedes poner, además, una oh. cantidad industrial de música. Mar, sí, sí. yo flipé. <risa> Pero flipé con lo Ahora tengo un problema, eso sí. Aprender a meter música Y ser lo que los botones que tengo que tocar para que para que suene. Lo que pasa que no sé hacer que pare. Claro, eso sí, es el título yo. Pues va a sacar la música. Sí, sí yo lo he, yo he verdaderamente complicou. Tuve tuve tengo metido uno de, de de barricada, no uno de varios, es en barricada, eso de es Radio Futura Que que ella que no peguen a mí pega me la de Dios. Pero bueno. ¿Cómo no va a pegar? Yo, yo creo que sí, en feña, fin, una recopilación de, de rock. Ah, que ahí dice, "Ah, hola gente, audiencia, gracias por salud un peliculón." No, una, una, una, una petición de la acción Anaves Santiago, la de los picos de Europa Joder, sí, Incio, sí. claro que sí, por supuesto Su Es un fenómeno extraño porque pone que se llama Mari Ya, Mar, pone Y despuértete de que es Incio, Incio. Bueno, es? pues cada uno, cada uno, es cada uno. Pues, Yo me llamaba, mira, yo me llamaba Georgina Georgina, es, bueno, es, es un deslate Ya ves eh, Dico, eh, compañero, mientras busco el Cantaresti Nada, pues aquí estamos Ah, pero tienes que decirnos cosas, no vale que decir solo eso. Nada, no, yo estaba en mi casa, aquí a por un que me dejé olvidado aquí el viernes pasado, que me mm. produce bastante ansiedad, porque sin este CD no soy nadie, a y ver. aquí estamos con el alneodónico. Ah, bien, pues malagro de que... Escuchando... Yo te suelo escuchar, te uh -huh. solo escuchar. Por el 107.3. Por el 107. Pues, no, ahora... el, el, el enganche. Apagué un día no, para pa ponerla, ah, me Para poner día. la aspiradora, que es un instrumento pues pues y un instrumento del demonio, hace años un un uso, eh. Mucho ruido y pocas nueces es una expresión que define por lo menos al 90% de las aspiradoras. Porque meten un ruido a la Virgen y yo creo que se soluciona todo barriendo. Pues un día cometí el gravísimo error de de utilizar el aparato este y, y mi, mm -hmm. mi cadena uh -huh. no tiene fundido lo que es donde ves el dial en el que estás. Sí. Entonces encontrar cualquier dial pues es una auténtica odisea. Oye, Entonces todo que pone el mondea con mucha paciencia y ir poquitín a poquitín, poquitín a poquitín hasta que hasta que lo encuentre. Joder. Bueno, anda, nada, oye Ahí estamos No, ya, una tarde que te has aburrido Una tarde, sí, no será por falta de vida, tiempo ¿eh? claro. <ríe> Bueno, me, bueno, va Oye, no te conté, a mí salió mi ocupación por fin, hombre ¿Qué tal? ¿Qué es? No, pero de trabajar no, eh, de una ocupación por bueno, lo que claro. no me para ¿no? Pero bueno, está bien, está bien, porque entróme el otro, voy a empezar un curso Para para el día 11 de abril en Chichón Yo la primera vez que fue con uno fuera de vida de mí porque eso tiene que madrugar Para coger el alza o el de tren que, no? ¿De, de qué es la historia? Yo una cosa muy extraña tío Porque diciérome nada más que yo de, de teleasistencia pero bueno tú A ver tú por ejemplo Yo personalmente cuando sentí la teleasistencia Lo primero que me hubiera vino... Será de paratelepatas En claro. tal caso yo creo que te va como anillo al dedo Ah puede ser, puede ser porque Será de asistencia telepática Puede ser Puede ser perfectamente caro caro caro entonces en ese caso sí y que yo pensaba en estar allí cogiendo el teléfono de guano. Sí, gente por teléfono. Claro, no es, es posible es... que sea eso en realidad. Sí, pero... tú crees. Sí. No sé, <risa> si fuera si fuera uno de asistencia telepática, voy a estar apuntado ahí también que no me lo quiero perder. Joder, yo tendría, <risa> tendría <risa> mucho por gracia. Es ¿eh? fantástico. <risa> eh, que a mí solamente me de... cuando me dijeron de la asistencia la primera vez yo dije, bueno, no sé, no me parece a mí Porque dice, hombre, una gente muy oye, muy competente y tal, que, que conoce mi perfil formativo y estas cosas, y, pero dice, no, además cuadra, yo que cuadras muy bien para este curso, escojimos este, porque estamos buscando titulados y no sé qué, y que cuadran con tu perfil, de bueno, ya, pues yo encantado, pero no sé bueno ya vos contaré de que va ya vos contaré de que va porque la verdad que no lo sé yo simplemente di si, di si si a la primera porque esto llamaronme antes de ayer me parece y no, ayer, ayer, me llamaron ayer y antes de ayer entró una histeria o sea yo llevo, llevo al paro creo que no se cumplieron los dos meses todavía estaremos cerca de de los dos meses Y, y la verdad que en estos dos meses o Eso sea, pasado de todo No, no me no busqué La verdad, no busqué un viejo Casi no miré cursos y tal mí, Pero está metido cuando tengo tiempo Para hacer cursos, aprender cosas y tal Ni siquiera Pero eh, un par de veces Esto de decir, bah, no hay ningún que me interese y tal Y dedícame La verdad que dedícame casi en exclusiva A, a calellar El naranjo ya casi me lo sé de memoria me fáltame, fáltame un poco, me, una esquina por ahí Igual vea tengo la duda Pero bueno, o sea, lo que así buscar, buscar trabajo es muy estresante ¿tú? Buscar trabajo es horrible Es horrible porque cada día te tienes que imaginar una cosa diferente ¿sí? Y algunas es... de las cosas de las que te tienes que imaginar Algunas son incompatibles entre sí Y otras con tu propia persona Son incluso terribles en sí mismas sí, eso, Así que es muy jodido no, Pero la cosa es que de repente, supongo que ya es normal que De vez en cuando te tiene que pasar Antes se llegar a tomar una histeria Pero bueno, una histeria a niveles ¿Sí? O sea, que, que fui de repente decir, qué collones, tanto caminé y tanto hostias. Y ponedme a, a, a buscar cursos por Internet de todas las páginas. A volver a la media alta en todas bolsas de empleo estas de Internet. A llamar a un par de bolsas de empleo de sí, verdad. Tío, hay, hay, un, hay un trabajo muy interesante al que yo estoy apuntado, porque estoy apuntado uh -huh. a casi todos. Uno que es para, lo llaman en Infojobs, lo llaman manipulador de papel. Sí. Entonces, Madre de Dios ¿no? Entonces no Pero es para la campaña electoral Debe ser para meter los sobres y ah, el, y claro, Entonces sí, está bueno, bien Para sobre, papel, ¿no? Si no para supervivientes <risa> Apuntaros <risa> todos Al curso de manipulador de papel A ver si hay ah, si suerte joder, a ver a ver si... Si... ¿Eh? Ahora creo que hay 300 personas apuntadas A ver si con este llamamiento <risa> Llegamos a las 10.000 personas apuntadas Cuesta <risa> un trabajo De manipulador de papel Esa, luego... La duración es dos semanas creo o sea. oh, yeah. Pero bueno, oye Ahí coincidimos todos y nos hacemos amigos y Ya, hace, ya o... hacemos Cosas peores, tío sí. Luego hacemos una cena de empresa <risa> Manipuladores de papel Aquí este rapaz sí. y yo Aquí donde nos veis, donde nos sentís Traballamos impiendo piedras Y, y tan anchos, ¿ves, Y además, uh -huh. para dejarlas más sucias que cuando empezamos <risa> La verdad es, un, es que sí Es un trabajo que tiene un mérito brutal, brutal. No me no os podéis ni imaginar lo que se ganaba por Olímpia Pérez. Sí, yo nunca yo nunca gané tanto dinero, yo te lo comenté que yo me he casado <risa> Hacía tiempo que no miraba el dinero que tenía en el banco. <risa> sí, que estoy y bien, y ¿eh? exactamente el dinero que tengo es el dinero que bien, que ahí que pagaba menos ve, ¿no? que nos pagaron ese sueldo, que que lo guardé como si fuera <risa> como si fuera eso que se llamaban los antiguos a plazo fijo. Eh, eh. Sí me queda reconocer que al principio igual limpiamos alguna piedra, pero yo creo que en los últimos días no, limpiamos no sé, ninguna Aquello eh. fue una cosa escandalosa Yo lo hecho de menos porque hombre, tenía que haber otro Prestige cada cierto tiempo son o sea, como o sea, como las catástrofes naturales mm -hmm. o esas cosas <risa> son interesantes cada cierto tiempo Y que bueno, para que vos para que nos entendáis, hombre, lo de limpiar piedras y era cuando se, se fundió Prestige, que se emporcaron las playas y Y, pero bueno, literal nos llamaron para limpiar piedras. Gracias Con... a Iñigo que nos estés Ay, es verdad, coño, Iñigo, gracias a ti, trabajamos Iñigo también en piedras. También limpiar piedras. Los últimos días, la verdad que yo recuerdo el último día, ese día fue alarmante, que comimos huevos y rapa se pedía frijuelos, otros llevaron la paraja. Un paisano que pasó por allí alguien del lugar llamono vergüenzas... No, y demos era... y bueno pues sí que, que vamos a responder yo, desp yo después pasa un tiempo limpiando la orilla y Y limpiando la orilla era mucho más peligroso que limpiar piedras, porque la gente te insultaba, <risa> había agresiones... Eh, Hombre, igual con toda, la, con toda la razón del mundo, ¿eh? No, no, Hombre, la ver. gente lo que ves ve que ellos pagan unos impuestos para pagar una centuza que está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche paseando, <risa> fumando pitos, comiendo pipas, tomando el sol... Pues no, no, eso vaya, ofende eh. a cualquier contribuyente con razón. Y, y a ver... Nah, ya que estamos en este tema Otro trabajo raro que, que tuvieras trabajo, Otro de estos que llama la atención Que, que no es claro. típico de ser fontanero o, mm. o arquitecto No, yo la verdad es que Ese fue Me trabajé en la fábrica de loza de San Claudio ah, pero Fue yo un antro Yo estoy sí, pensando en ves. otro Que a ti igual te parece normal Pero que tuvo cuentas por ahí cuando, cuando yo era repartidor en bicicleta Ah, repartido en bicicleta, sí, sí y pues Fueron ese. mis mejores Fueron eh, tiempos, nunca fui más feliz en, en la vida ¿Eh? Mira, voy, te he recordado una anécdota cuando yo era repartidor de bicicleta yo ya era telefonista y, y de ese mes en cuando acuérdame que pasabas por la mi yo era recepcionista o telefonista de ese mes en cuando pasaba a saludar por la mi recepción y, y acuérdame de un par de veces que pasaste un día que había nevado otro día que estaba cayendo una tormentona increíble que, que venía, me, venía me una compañera mirándose raro y decía oye, tu amigo ya no es mal ¿sabes? porque no se puede salir en bicicleta en el nevado y yo me sí, por pues, poder, sí se puede eh, la hija no lo pillaba pero es un trabajo duro porque cuando Hombre. andas en bicicleta por placer está bien, pero cuando cada mañana te tienes que levantar y andar por porque sí Hostia, que, pues, pero, claro. bueno, pero yo realmente ahí lo pasé bien porque eran las horas justas Y, y tal, lo que pasa que no se pudo estar mucho tiempo Porque físicamente te ves lomas Tenías, eh, yo solo con el mismo tema Tenías un poquitín mosqueados a los mis compañeros de trabajo eh? ah, Porque te dejaba notas Me dejabas notas sí, me Solía hacerlo <risa> Recuerdo un día que, que salí O sea, estaba un rapaz fumando en la puerta Y según entró en un papel o sea, Oye, hay un tío que te dejó un papel en tu bicicleta y no te hijo puta Igual, igual, igual No pasa no, no, nada es, Además, es, es que ser repartidor es muy interesante Porque haces mucha vida social ¿Eh? Piensa que, ah, no, que no, no, falta, no me hacía falta quedar con nadie Porque salía a la calle y acababa topando ¿Eh? a todo el mundo Sí, mira, acuérdame también Joder, pues ahora que dices eso una temporada especialmente chunga que yo tuve Acuérdame que salía a la calle para pa charlar un ratín contigo claro, era Y daba cuando... ah, a mí igual donde fuera Yo se, echaba a y encontraba a temporada pues, me, Mucha gente que, que me conoce por eso Sí, hombre, claro, fuera en un sitio fuera, o fuera en otro nah, se, se pasa que ya, ya se acabó, o sea, la bicicleta ya no hay Bueno, anda, pero ya no, no hay no, Ah, van en moto Ahora van en moto todos ah, bueno. No, solo hay un chico que... Sigue resistiendo Sí, resistió, pero tuvo que coger la moto porque se iba a morir Porque <risa> esta la ciudad bella. tiene muchas puestas Había que ser repartido sí. en bicicleta, no hubo Y tiene, tiene mérito, ¿eh? tiene mérito, la verdad Y no sé, ¿qué, qué otro trago? Un día que ¿Mm? recuerdo con mucho placer Fue un día que cayó una gran nevada en Oviedo Y los coches atravesaban por la calle Sí, oye, oh, ya sabes no ¿eh? Solo... Sí, creo que ese día te bajé a ver, porque fue un día muy placentero para cualquier ciclista, porque solo las bicicletas podían circular por Oviedo. Una pasada. Eran los únicos vehículos de dos ruedas que, que no tenían ningún problema con la nieve. Qué bueno. Pero por otro día que nevando fui a trabajar en bicicleta, cuando trabajaba la obra aquí en la Florida, uh -huh. y hay una rotonda al principio que ningún coche podía pasar, y yo la hice en bicicleta. <risa> y cuando llegué a la obra y tal, la gente me vio pues me empezaron a tratar de usted, cosa que agradezco porque también eh, no, no. pues pues es mejor que te traten de usted. No, yo era yo era eh. realmente peligroso, era tirar la a la en bicicleta. Sí, te llaman maricón, esta pues todo, todo todo. A mí nunca me llegaron a llevar nada a la cara, pero vamos. Pues no, la espiral es que me llamaron miserable. No, pero bueno, miserable, ¿por qué? Porque ¿Por vienes en bicicleta, bueno, porque me da la gana. Pero ¿por qué, pero por qué no te compras una furgoneta? Ah, bueno, sí ¿Por va... no quiero. Bueno, pero pero cómprate, no, pero no. Pero eso ¿por qué? <risa> pero ven en en autobús, pero es que llego antes en bici. Sí, ¿pero ¿por, por qué? Sí, sí, no, no, no, lo no sé, sé, no te puedo No te llame, no pillado, es que, <risa> que ah, os, eh, explicarte, bochorno. Yo recuerdo una vez un compañero que era de los más normales de, de toda la que que en la obra aquella y bueno, yo estaba acostumbrado ya a las risas por lo bajo, a las miradas extrañas y tal, y un día vino Melto Serio como diciendo, joder, por el chaval tengo que ayudar a decirme, oye, a ver ¿cómo, ¿cómo no compres un coche, hombre, que tampoco son tan caros? <risa> <¿S> <risa> yo digo, no, pero pues si no tengo ningún interés en comprar un coche. <risa> yo prefiero morirme a ir en Tuba, una cosa que es ¿Sí? un lema, porque yo trabajaba en Lugones, sí. en una obra, y llegaba antes en bicicleta que yendo en autobús, pero no es que llegara antes, es que para volver a las seis de la tarde cansado muchas veces que caga... hago muchas veces no cagándote realmente la puta madre que te que parió al hijo puta, al otro, me cago en su puta madre, desquiciado <risa> aún así aún así de Lugones hasta aquí llegaba antes que el túa. Ah, bueno, pero claro que sí, por supuesto, coño. Ah. No, ...no sé si... ...si me puedas igual hasta hasta andando... ...llegas antes que el Tua... Bueno, ...yo por ejemplo cuando vivía en el Palais... ...y subía a trabajar a... ...a la escandalera... ...llegaba antes andando... ...es posible, siendo, no, no, es posible... ...llegar sí, sí, andando... Es... ...a las 7 de la mañana el Tua para... ...y sí, sí, ver... suben 30 personas... ...yo son... en mi casa de ver los misguelos... Eh, ...calellando, si me pudo ...ha he hecho 20-25 minutos... El... Por cierto, ¿sabes el... que ahora el camino de Santiago ¿Eh? pasa, pasa? por ahí cerca. Por delante de mi casa lo desviaron por, por Villamiana. Un ah, desvío, verdad, hombre, sí. yo verdad que fue un desvío por pero allí. Sí, sí. sí, vi los vi los letreros estos días atrás eh que decía de bueno, de tanto desviándolo por los sobres o, o tal. Bueno, y yo que no fuera por los sobres, la verdad que ya había más algo popular. Ya que si no tenía eh, a luego desviaron a la altura de Tiñana. El, no, un poco más adelante igual. Eh, ¿cómo se llama esto, Meres? Eh, de Tiñena Meres pasabas por un por un campamento de gitanos. Entonces igual como eso hacía Feo por todo No, mismo... eso ves o hombre, eso, claro. pues, pues, pues, los gitanos. Cómo hay que quitarlos del camino, los gitanos, hombre a ver. Sí. Son gente sí, por sí, cierto, ver. Yo tengo una teoría sobre los gitanos. ¿Ah, sí? Que es que creo que si aquí hay un cataclismo Creo que solo van a sobrevivir ellos, Por ejemplo, ellos y los rumanos. Están mucho que... mejor adaptados sí, sí. a todo. Y tienen a unas todo. estructuras sociales muy sólidas y, y yo creo que la bueno, transmisión del conocimiento en el mundo gitano funciona. Y mucha solidaridad, solidaridad, ¿eh? Solidaridad, la, fam Eso. la familia sí, sí, sí, sobrevive, sí. ciertos valores que ya pues los payos no Que nosotros no, no los tenemos, no los tenemos en absoluto. O sea, que la cuestión... Bueno, la cuestión, oye, si, si hay un cataclismo y sobreviven, es ellos van a sobrevivir. Sí, sí. Porque yo, la verdad, que no tengo ninguna duda eh, acerca del, del cataclismo, cataclismo <risa> en cuestión, ¿eh? No, no, no. Nada, según, va pasando, según va pasando el tiempo, tú cada vez más convencido o sea, de que esto, oye, absolutamente insostenible. <risa> va a reventar por alguna parte porque es imposible seguir seguir viviendo así. ¿no? Mira, yo... Bueno, ya te lo comenté, comenté a los demás, no tengo, no tengo problema. De un tiempo a esta parte, o sea, la mi relación con con el cáncer y cada vez más grande. Horrible. Cada vez conozco más gente que tiene cáncer y conozco más gente que está cerca de ti cáncer. Por cierto... Y horroroso. ¿Vas a permitirme hacer autobombo? Sí, hombre, claro que no sí. en Troval Club <coughs> va a haber un programa dedicado, uno de, espero que dos por lo menos, dedicados al cáncer. Porque es un tema... Que está en, en boca de todos. Joder, es que está ahí. Es que lle lleva verdaderamente imp impresionante, tío. O sea, yo... Pfff. A ver, eh... Hay... Hay, qué sé yo, unos meses, tío, un año y pico... Un, un familiar mío que, que nunca tuviera, no sé... Bueno, qué sé yo, pero me parecía que tampoco tenía una mala vida. Morría de cáncer. De... Eh, hoy tuve con otro que también está jodido de, de cáncer, pero muy mal eh, y es normal a ver, y es normal que un niño de 8 años eh, tenga un dolorín de no sé qué lo lleven a mirarlo y descubren que está invadido y que no hay nada que hacer por él y, y es terrible tío, o sea ¿qué, qué, qué mala vida llevó un niño de 8 años cago la mar, no he ido tiempo todavía no hay... ...pueden ser muchas cosas... No, ...claro que pueden ser muchas cosas... ...y lo son... A ver, ...y a ver estamos rodeados de mierda... ...yo creo que da igual lo que pegamos... ...yo siempre lo digo... ...comemos mierda... ...vemos mierda... ...respiramos mierda... ...o sea que... ...estamos atravesados por ondas deselectromagnético... Es ...permanentemente... No, ...eso si sí es... ...eso sí es un... Ah. ...mira voy a contar otro de mis trabajos... Eh, ¿Sí? ver. ...yo hice una casa para una persona... ...que no podía... Eh, ...prácticamente salir a la calle... Sí, sí, me lo contaste Porque notaba las ondas del wifi que sí, pues Entendemos que es algo inofensivo Pero esa señora pues le producía una urticaria tremenda Y pues, no podía dormir Pues yo conocí más gente ¿eh? Hay más gente, claro Lo que pasa que eso todavía iba a ir a más eh, Por ejemplo, todo el campo electromagnético y el campo eléctrico Que son cosas que las personas eh, no percibimos O no lo identificamos como algo que nos altera Pues a esa señora la alteraba mucho Eh, las ondas eh, eh, Electromagnéticas de el, O mismamente la telefonía móvil ¿no? Joder Bueno, yo conozco a otra persona Que tú la conoces también eh, Que detecta el wifi Por el dolor de cabeza ah, bueno, sí, Cuando soy. le empieza a doler la cabeza es Aquí cerca hay algo, no, algo es, que prácticamente wifi. Eh, es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Ah, bueno, en otras partes no, no, prácticamente no y es, y es imposible tío, hay un, es un caso curioso porque por ejemplo antes estabas hablando de la zona de Navia y sí. Galicia ahí son terrenos muy granito. de granito y uh -huh. ahí donde hay granito hay un eh, hay radón sí. el radón sí, es sí, posible sí, sí. bueno está estudiado y tal que la, es la radiación del radón uno de los principales causantes de, de los tumores Mm -hmm. lo que pasa que es mucho más fácil que afecte a las personas que van allí a vivir que, que a los, los propios que ya están gallegos de... y tal, porque ya están, claro, claro, claro, ya están, claro, ya están... son inmunes joder, mm -hmm. manda narices manda narices sí, <risa> sí, no, sí, no. Sí, bueno, sí. por lo menos, mira qué, qué te yo si agarro un cáncer por marchar a vivir por un sitio en el calle naciones de Radón, por lo menos diré agarré un cáncer de manera natural si, Pero... si sí, sí. Lo que mejor de llegue agarrar cánceres de esa de sabe dios que manera las no de las formas bueno es un tema complicado pero el cuerpo está preparado para mmm, actuar como diría yo como un como un colador es decir una cosa que entra puede que sea la parte de arriba sea más gruesa no uh -huh. pueda recibir mucha influencia Sí. Y que para deshacerte de ella El agujero sea más pequeño uh -huh. Lo importante es el tramo En el que esa influencia está dentro de tu cuerpo uh -huh. ¿Y qué pasa? que el, bueno, hay que Habría que entender cómo funciona eh, Primero el cuerpo Y después cada persona en particular Hay muchas cosas que entorpecen Ese proceso yeah, yeah, yeah. Entonces eh, Eso es lo que hace que en un momento determinado Esa influencia sea mayor Sobre una zona concreta o sobre un órgano concreto Mm. En eh, general Yo bueno, estoy convencido Pues a estar aquí exputricando Contra la vida moderna y les son Tromogenéticas y tal y el tumor que tuve estoy seguro que fue cosa De, de Alistair Crowley ¿Alistair Crowley? Sí, eh, yo creo que sí Es otra influencia <risa> sí. eh, Por cierto, eh, al estar hablando Del chat Yasmin Pero por una historia extraña Sé que eh, la tal, ¿Que Se llama pues, Manolo ¿no? No, <risa> se, se llama <risa> Fóbicu que hay uno fóbico y uno que, mira, es, ah, sí, pues no a mí fó no fóbico Y hay uno que sí, de ese mes no. en cuando meteseme a contar cosas en el chat Menos mal que se me mete hoy de aquí a, a contar cosas en el chat bueno, es, Buenas noches, fóbico, buenas noches, bueno, buenas noches sí, no. Estamos hoy estamos hoy haciendo aquí unos una serie de reflexiones y, y, y meditaciones mm -hmm. Si quieres un mate no pasa nada, eh, tú, pues te verdad. sumes, te sumes inmediatamente eh, No sé qué estábamos diciendo Ponemos un cantar, Javi. Sí, o has de poner porque... esa que pedía Incio. Claro, ¿verdad? claro, porque el Provincio ya debió marchar por la cama. ¿Está durmiendo? Sí, yo creo que sí, pero bueno. Es pues lógico. Eh, inicio si no marchas y todavía por la cama, vamos a, a, ponerte, a ponerte el cantar que, que nos pedías. Que, por cierto, yo un cantar muy guapo. Hay una... Hay una... Que nos os di... Eso fóbico, pasa, eso pasa, sí, Que sepas que no siento, tendré que descargarlo del archivo bueno, sé. No sé, yo... Pues Yo no. unas veces lo, lo siento y otras no Ya, no, te ha hecho, hecho una idea seria te... Sí, coño, yo verdad, si por la mañana... Me... No, por la mañana no, que no tuve Ahora, coño, ahora, última hora Que si yo poner en casa justo antes de salir sí. A ver si a ver si tiraba en no, no tiraba pues Eso es la hostia ¿eh? Bueno, anda, pues nada ¿Quién eh, no entiende? Nadie no entiende ¿no? <ríe> no, no Es imposible bueno, Sí, lo entienden lo sí, lo si los ver, informáticos Es un rollo de Que, que el streaming lanza las señales no sé qué rollo Que en un YMP3 y hay que cambiarlo pues, Qué sé yo, no lo sé No lo entiendo ni ganes Que quería contar una anécdota Tocante a este, a este Cantar eh, Resulta que Cuando el grupo de montaña Ramón Mercader este pasado verano organizó una excursión al Pico Riello eh, la verdad que bueno, aquello ya impresionante sientes que la, la roca esa falla algo dentro de ti yo por lo menos lo sentí y me vi la obligación de cantar la <risa> verdad joder? Sí, sí. y en un momento dado pues yo empecé a cantar esta, esta la canción feo. de Nave Santiago Eh, a raíz de sus herencias de la gente que había conmigo y tal, para de cantarla. Sí, Pero día en el momento que pare de cantarla una voz a lo yoñe que sería otro sí, excursionista sí. si yo continuo con, con, el, con el cantar donde yo lo deseara, con lo que toda la gente dijo, venga, mira o sigue, ¿no? Y sigue la rueda, ¿no? Ah, Todavía pues, hay un individuo en pues, alguna y, parte es, es, que pues, sigue... Y es posible, ya es posible. Oye, porque eso, mira, estaría guapo. Eso estaría ¿eh? bien, sí. Un cantar eterno. El eterno que, cantar. Que sigue y sigue y sigue. Joder, qué guapo. Pues nada, tío, vamos a ponerlo vamos a ponerte, porque no haya pasado de cantar. ¡Hala! del aire Dicen que soy de potes y soy... Buenas a todo el mundo. Bueno, buenas noches, ¿no? Porque digo yo que seguís los mismos que estabais. Eh, los mismos que estabais en el 107.3. Aquello eh, guapo, ¿eh? Sí. Y un tema, mira, cuadra con lo que estaba hablando al principio de, del antinacionalismo, de la estupidez del nacionalismo. Pero ¿No soy te antinacionalista. Totalmente. Y yo guapo, tío, eso de decir, eh, Cantabria, Algeón, Asturias, que estupidez, los picos de Europa ya está, joder. Esa, porque yo de allí... Hostia, yo como soy de, Bueno, yo mentira me yo no soy de, de la raza occidental, pero... pero tú es donde quieras, eh, eh, estamos, yo eh, soy de Grau y, y, y no ya nací tal, allí. Al... Pero yo cuando nací, mi abuelo dijo, este es de Grau. Entonces, <risa> entonces, evidentemente, pues uno queda escalado ya. Lo mío ya es más tal, porque eh, no es que nadie me dijera, tú ya de allí, ¿no? Yo he que decir, decirlo yo, Oye, yo soy de allí. Pues eso es mucho mejor todavía. ¿Eh? Mira, todavía eh, hay poco... Mandóme un mensaje de estos al, al teléfono móvil eh, Con algún saludo y tal a, En el fallar típico del occidente Una persona que, bueno, como no llega la primera vez Yo siempre pensé que llegué del occidente y Resulta que me enteré que llegué de llanes ¿Quién? No, un colega tal. Eh, Lo que pasa que, bueno, trabajé allí mucho tiempo Sí lo conoces, pero como no me he prestado dar nombres por antena, no, que, no, mira bueno, tú no, estupidez. Es, bueno, no, no, tampoco es eh, eso. De, <risa> se habla muy diferente. ¿eh? Sí, sí, no, este de Llanes los, los, los, los distingo a bastante distancia. Joder, la verdad que de Llanes no, de, de, de Onís me parece, bueno, no sé, del Oriente, vamos. Que quedes tú un Tiene poquillo... un acento muy peculiar. Sí, sí. Una ¿sab... forma de, de decir sobre todo las U's finales muy peculiar. Ah, Mira, nunca me... sí, bueno, yo que, yo que claro, yo, claro Hay una persona que conocemos Que mm, se marca mucho Que yo le esperé allí también sí. ah. Yo hay dos, que pero bueno, hay una Bueno, que, que vive allí eh... Yo bueno, que yo como no, es cierto más de, de occidental Pues no, Yo no les tenía pillado el truco, pero A base de esa persona luego ya los escucho Y, y hostia, da mucho el cante uh -huh. Mira tú que cosas Pero bueno, eh, fabuloso Tremendo, tío, por eso, porque Cada cual escolle, que narices de Y cada sí. cual escolle, no Lo que sí no, no te mucho en Edónico Es eh, Yo creo que la lengua tiene una música Y luego sí. tiene una actitud sí. Y en la zona del occidente eh, A medida que vas yendo al occidente de Asturias uh -huh. Hay un cambio de actitud muy interesante Coño, no, es música, mismo, eh. no, no es lo mismo No es lo mismo no es lo mismo, o sea, es una cosa del carácter Que no tiene nada que ver Irte a Ciaño y oír ahí un paisano sí, hablar Sí, sí, yo estoy ¿no? totalmente con, de acuerdo Con oír hablar a, o sea, Es un cambio de, de estado mental el, Sí el, el, el a, ver, a ver si coincidimos en, Yo opino que, que el falado occidental La persona que fala Occidental Suele falar siempre más despacio Que un, un es, otra movida, la es otra movida Es otra movida Uno de la cuenca, esto yo no sé a señalar, pero bueno. No, eh, no, yo digo. entiendo lo que quieres decir. Yo el domingo fui a tomar el Bermud, me hacía un bar de aquí, Doviedo, y había, empezó una discusión en una esquina. Mm -hmm. Si Langreo la era Langreo, la o si ahora La Felguera era Langreo, la <risa> o si Langreo la ahora se llama La Felguera y Alagreo. Y con la mala suerte de que había, por lo menos en ese bar, siete personas ¿Qué? que eran o decían ser, o haber sido alguna vez, de allí, con lo cual se montó un pitote Madre... un calibre muy propio de esa zona, ¿entiendes? Yo si estuviera sí, un bar, mm, prohibiría la entrada a la gente de esa zona porque preguntaría que fuera un bar tranquilo. Prohibiría la entrada a gente de las de la cuenca del lalón. De el y del caudal, y tal, por favor, solo gente de más allá de, de, de, de, del aramo. Mira, estoy acordando, me tuvo muy guapo una cosa que he una vez el... El pepe ferreiro Ojalá. es él ¿eh? aquello que he de cuando le preguntaron que pensaba él sobre esa acusación entre comillas o ese tal esa coña que se trae en el resto de asturias de que en realidad la gente del occidente no son no somos asturianos somos gallegos y decía el quenes si de, los únicos asturianos de verdad somos los de aquí que son los dones cuenques que, que en un paro en el cielo pasado de venir gente de fuera y tal aquí no vino nadie, aquí seguimos es siendo es una vamos. gran verdad ¿Sí? Joder. Y además tiene, tiene una cosa esa zona que a mí me, me gusta ¿Mm? me gusta mucho que es el único sitio donde yo vi realmente eso, disociar una lengua y otra, hablar en... ah bueno, sí, sí, por supuesto ver, dentro de esto es la verdad que yo el único sitio que queda que, que todavía que todavía la gente fue la de verdad a ver, en asturiano Podemos Falar los que lo hacemos bueno, Forzado, entre comillas Que no falamos así en natural día quieres. ¿Eh? Sí, exactamente eh, uh -huh. Pero allí no, ahí es natural Yo lo os digo, hoy todavía Estuve allí y además, La conversación llena en esa lengua Además yo, yo veo un punto Muy importante, que es una cosa que normalmente Se dice en contra del asturiano uh -huh. Pero que a mí me parece fundamental uh -huh. Que es el eso del asturiano solo se habla de la puerta de tu casa para adentro, ah. y eso se, es como si el uso social fuera muy importante, pero lo que realmente le da potencia uh -huh. a una lengua es cuando se habla en la familia porque entonces es cuando es la potencia que tiene ahí en esa zona que... Salen y hablan lo que sea, pero cuando hablan entre ellos, en mm -hmm. su familia, hablan esa lengua, entonces no la pierden nunca. Sí, no, no, normalmente no asumen hablar de otra de otra manera, entre ellos. Entre ellos, claro. claro. Supongo que si van al médico, pues falen de sí, otra sí. diferente. O, o igual no, la verdad, yo nunca me encuentro tal y en el Es curioso bebé. porque hablan... Cuando identifican que eres uno de ellos... Uh -huh. Te hablan así, aunque tú no les hables así. Ah, sí, inmediatamente. Sí. En cuanto saben que entiendes. Sí, sí, sí. Yo, mira, conozco el caso de extremo de, de una de una moza... Que aceptó un trabajo... Una moza de, de Franco. Aceptó un trabajo, nada más cuando... el trabajo ya era cuidar a, a una persona mayor. Y no le hacía mucha gracia porque porque la la rapaz esta eh, tenía problemas para hablar en castellano, cortado de trabajo, es capaz de pues, seguir siempre le, palabras expresiones del de occidente Y Estaba acostumbrada, estaba traumatizada porque se ha hecho una de Pero aquí y pues aceptó que el trabajo cuando en cuanto que se enteró de que la, la mujer vieja en costeña era de igual. Dijo, ah. <risas> "Hostia, Y dijeron, y, oye, pero no me falas no fala nada ¿eh? y, de... sí, sí, sí. Y, y dijeron, oye, no, no, pero da igual El caso no es que falas, el caso es que me entienda ah. eh, Encantada Después también, eh, lo siguiente en lo que he trabajado Fue en un, en un bar, que tan olvidado, antiguo Que seguramente cuando os diga esto diréis, ¿y qué importa? Pero bueno, ya importó Y, y que llegue el, que el dueño de ese bar Y de Franco también no, sí, son así claro. y eso es lo bueno que tiene lo que les da fortalezaye sí. una, una verdad hay una verdadera mafia del de, de claro tema sí. yo hay no mucho mafia, pero yo creo que la lengua es lo que genera no sé pero mira yo voy a decirte puede ser de casos a mí pasaronme pasaronme delante de una cita en el hospital por ser que no soy ni siquiera, no soy de verdad pero por ser de, por ser de allí Resulta que, bueno, pues yo tenía que hacer una prueba bastante importante, todo lo que cabe, y y ahora bueno, dábamosmela para un año después, la de mi madre. Y fui a hablar con con una que una que estaba allí, administrativa o tal, que ye conocida, a ver si podía hacer hacer algo. Una que ye, mira, yo ye curioso porque tampoco no ye, tampoco no ye allí, pero no ye ni a estorera ni siquiera, pero considérase de la caridad. O sea que ya a mí me encanta esa es zona Es una pasada Bueno, pues le eh, dice, bueno, vamos a ver Lo que podemos hacer La que lleva citaciones es de Tapia O sea que vamos a ver lo que se puede hacer claro. Levantó el teléfono y dijo Oye, hay aquí un chaval que también es de nuestra zona <risa> Y ya ves Y otro día recuerdo También en el hospital el hospital un sitio muy vital Recuerdo ir en mi para pa, También para no sé qué prueba Esta historia y nada, rellenar ya los datos, la, la de citaciones, y bueno, lo típico era que, que rellenar los datos y pusieran el, el papelín en un montón, porque yo estaba viendo lo que lo que hacían con los demás. Y según estaba apuntando los datos del que dos así, como con cara rara y tal, y dijo, meca, este apellido, porque estaba apuntando, es un nombre, apellido y tal, y y del occidente, ¿eh? Y el mejoro, bueno, sí, y cerca la calidad. Dice, ah, yo también, yo también. ...y el sofá todo como coge el papel... ...y lo pone en otro sitio... ...con lo que una prueba... ...que también sí. tardaba no sé cuántos meses... ...a mí me llevaron una semana... ...el hospital es así, yo lo sé... ¿Eh? ...por mi madre es limpiadora... ¿Mm? ...y yo por ejemplo cuando me tuvo que operar de la boca... ...ella me acompañó de una forma muy sutil... ...mi madre fue muy sutil... <risa> ...y me acompañó a la ventanilla y dijo... ...es mi hijo, soy de la casa... Entonces, evidentemente, no Cu aceleró, es limpiadora, si llega a ser ministro de algo, pues supongo que habría puesto una alfombra roja. Ah, bueno, yo cuando, o sea, tú sabes que yo tengo una sí, tía sí. que también es limpiadora, limpiadora y a veces, veces que les cito, en vez de a pedirles las citaciones, quiero directamente decir mi cita, oye, apúntame sí, una sí, senda de no sé Sí, qué". sí, sí, es así, es así. Bien. Pero yo esa actitud mafiosa Que todo el mundo critica ¿No? Yo lo entiendo también Porque yo, pues si es alguien de San Lázaro Pues le tienes que dar un trato prioritario claro pues, que sea mala persona Porque eso decir, es una cosa Que Ay, yo tardé mucho en darme cuenta De que incluso se podía ser de allí Mala persona pues, Pero da igual, vaya, no pasa nada eh. pues, es, eh, euros de, allí. de hecho, joder Te he de Mora Hablando de la mujer occidental eh, De una cena de no, una comida occidental es Que se facía todos los años Ahora ya no se fae Y que algunos de los que viven murieron de cáncer También, en fin Esa es la sempiterna enfermedad Pero, pero estaba Porque ya era eh, además El día del desarme Fiesta típica uveína ¿eh? Y era una fiesta Totalmente sea, típico Existe una comilona De, de garbanzos con, con espinaques Y tal, o sea, lo típico Pero la gente que diva era gente de allí eh, y siendo descendiente de, de, de gente de allí. Y era una, una prestosada. Y era, una, y era muy guapo. Y era, y era, no sé, como cuando ves en las películas que, que se reúnen irlandeses en Nueva York. Sí, es que es así. Eh, es joder, que eres. ellos son inmigrantes aquí. Sí, sí, sí. Y era, esa la, y era esa la sensación. No sé. Concretamente en esta zona hay muchos. ¿De por allí? Sí, sí. Eh, pues, no, pues... Pues seguro, no me estaría de los menos. Estaba el local de la radio antes, el, sí, la comunidad era de allí era, y era, ah. o se más oírlo hablar, decías, <ríe> de allí, no perdió ni una, o sea, ni... Sí, eso ye curioso sí, sí. lo que lo que se aguanta, ¿Eh? mi Me ¿Cuántos años llevará ya en el centro? Pues 60 entre 50 y 60 años llevo aquí. Sigue utilizando el sistema de artículos eh, de la fala de de allí, es Claro, la gente Mira veces yo cuenta pero raro Cuando cuando dice eh, Cosas como, yo que sé Utiliza el artículo el Para referirse a un femenino Y falamos así, de si me se cuento O el el para, para referirse A un, a un otro ah, El mejor es que hagas no sé qué Ah, ya, ya, ya claro. y, <ríe> Qué cosa, ¿no? Bueno, vamos a poner otro cantar ¿No te parece? Vamos a ser lo pejo ya son los once y cuarto tenemos que darle un poquito más, pero A ver dónde coño tengo yo los cantares. Mira, tanto hablar de tanto hablar de, de la sociedad occidental y, y de cáncaros y de estas cosas, voy a poner una que, que, que igual vosotros decís, pero que tiene que ver esto con lo que están hablando, yo creo que tiene mucho que ver. O por lo menos a mí me gusta más a mí que yo lo que tiene que, eh, Yo lo lo importante, lo fundamental, o sea, que voy voy a poner esta. Aquí sigue sintiéndonos, ¿eh? sintiendo al trovador y al anedónico miserable que está en esta noche de jueves 31 de marzo aquí compartiendo un ratín de, ¿eh? de charra en, en Radio Cuca, en Anedonia, de 107.3 de la frecuencia modulada y podría decir que también en la www.radiocuca.org pero pero me temo que iba a ser mentira porque porque no se siente por internet dicho el, el collaácido fóbico que por cierto díme una, una cosa pues de aquí puesto en el chat que me fall especial ilusión eh, ves que yo dice que bueno que aparte de que me fácil ilusión que la gente me sintiera por bueno por lo que fuera pero después, bueno, por, por la F pues, prestaba tal y que me prestaba mucho saber que eh, ...que había una persona que me... ...que me dijera que me sentía... ...mientras que había preso los perros... ...bueno pues el Fóbico... ...eh, dígame que se descarga... ...el programa de, de archivo ...y que lo sienta mientras pedalea... ...eh, ¿Eh? ponlo ahí... ...es una pasada... ...oígolo a la vez que pedaleo... ...que pedalea en donde... Coño, en bicicleta, de ah, yo. Supongo. Bueno, digo yo, igual yo en un gimnasio, en una bicicleta estática o qué sé yo, pero bueno, a mí préstame me queda que me sienta el tiempo que pedalea. Eh, mira, volví a meterse en los Incio y me... Oye, a ver, soy Incio, vamos este domingo de monte, da buen tiempo. Eh, hombre, Incio, yo no tengo nada planeado, no de nada, pero estoy dispuesto a ir donde haga falta o sea, ya que si si te apetece salir el, el domingo nada, llámeme o bueno, ya ver, avisad unos cuantos, cuantos más seamos, mejor lo mejor lo pasamos. Pero bueno, que lo he dicho que yo como como buen paraus que soy sin, sin oficio ficio beneficio, yo tranquilamente me eh, tranquilamente me me apunto a cualquier a cualquier excursión montañera. ...que dice... Eh, ...yo estaba por dir ahí Ibias, coño... ...Ibias está muy para allá... ...pero bueno, y yo... <risa> ...no tengo problema, eh... <risa> ...no tengo problema quiere, ninguno... Inicio, ...quiere volver a la edad media... Eh. No, ...no hay problema... ...hombre, eh... eh ...yo estaba por dir a IBIAS. ...hay mucho coche... ...eh, bueno, vale... ...por mí, ya te digo... ...yo a punto me ató... ...mira, en Ibias nada más tuve una vez... Sí, ...no, yo no nunca... ...yo una vez que... ...que cuadro que... ...que estaba yo... ...que estaba yo... trabajando en... En, en Cangas, en la Arcea me cruzar los dedos porque es el sitio más espantoso Que os podéis imaginar Normalmente digo eso de Perdonad, joder, que tan guoco quiero exigirar A lo mayor, hay gente de Cangas y tal No, yo dije nada de, igual, de, es el... Es el sitio espantoso Es un sitio de vender y es horrible, pasó yo una cosa he... que no me pasó en la vida bueno... es, horrible, es, es un sitio horrible En que se me pegan Debe ser por eso, las Cangas de Tineo <ríe> La hostia. ¿Sabes Dios qué paz a, a, a los a los profes no, yo ni vias no tuve nunca, igual me apuntó. Yo porque resulta que eso Tanto hay en Cangas, el el colegio de Domingo de Ramos, ¿eh? pues tenía que ir a Ivias y como he coliado de paso por sobre allí llamó me tal, "Oye, ¿vienes a Ivias?" Digo, "Sí, pues sí, como muy diraias." Claro que voy a Ivias. Algo ah, me mato, ¿cómo no voy a Ivias? Claro, eh? Teo. <ríe> y fuimos ahí luego, ¿no? Ya sí, que, oh, Dios. Bueno, ya ha habido una vez Como dos días antes había subido al puerto del Coño Que hay el que se para eh, Cagas en la arcea de Ibias Y había entrado en Ibias O sea, llegaba a cumbre de Deja la bici, ponerme a respirar Y dice, hostia, tengo que pasar el cartel este Que pone un consejo de Ibias Para pisar Ibias, por lo menos <risa> y, y nada, pisé Ibias Pero bueno, ya el día siguiente llegóme a San Antolín Que ya era nada menos que la capital La verdad que yo era una capital preciosa, eh cuatro casas allí. Ya. Hugo. Bueno, sin desconocimiento eh tengo muchas ganas, mañana mañana vamos. pues vale. Está bien, perfecto. Muchas ganas de que tener para pa pa ir, ¿verdad? Baja ¿no? <ríe> llegan antes a Madrid, joder? Sí, antes llegas, bueno, mira, ah, podemos de ahí ver podemos coger esa, esa carretera que va desde desde Cornía hasta Cangas del Arcea... que por lo que esto Hay una de las de mayor concentración de accidentes Sí, no, ahora puedes ir ahí por autopista hasta allí hasta mm, hasta verdad, Es verdad Pasas por el los infantes Ay, es verdad, y verdad eh. Por sí, la casona de... Del personaje este citado sí, ¿Cómo el... se llama? Lo... Miranda, Miranda. Miranda sí, sí. El señor de Miranda citado en el... Sí. En, en El ¿cómo se llama? tesoro el de los lagos hombre. El tesoro de los lagos de su miedo Madre de Dios Un libro que recomendamos vivamente a todos ese libro? A, Eso sí, a todos los que sepan soñar Sí, porque si no van si no a sufrir no nos va vale la pena Como bien dit Mario Rosso de Luna en el, Que no sepa en el soñar, entamu, que, no... que no trabe conocimiento sí. Con este libro Dí que sí, dí que sí Pero bueno, eso, ya se puede coñar esa carretera sí, Yo creo que es el mejor libro que leí en mi vida Pues no te digo yo que no, no te diré que no, la verdad que cuesta trabajo decir que yo lo mejor... Algo, no, pero eso... no, no, a mí no me cuesta trabajo, no, no, por no, porque yo a mí que me que pasó una que... cosa con ese libro, que es que me despertaba por las noches para leer ese libro, <risa> cuando acabé ese libro fue como si me hubiera muerto un familiar, porque me, me, me quitó... Eh, un placer enorme Y si tuviera 10.000 hojas más Pues lo seguiría leyendo eternamente <risa> no, la verdad bueno, Y luego está todo lo que hubo alrededor De conseguir ese libro Es una historia Hostia, guapa Oye, no, preciosa Para pa escribir otro libro sí, o sí. Sea, ¿eh? Ese libro Bueno, cuéntanoslo Porque, eh, ah, porque que son que solo las 11.26 sí, ¿eh? Hay tiempo Que tiempo de sobra para contar cómo, cómo seguimos el libro Pues resulta que ese libro, que el camarada yo, vivimos de aquella, mucho al Fontán, ¿eh? Y solíamos mirar libros en el Fontán. Sí, sí. Y se volvimos a ir un puesto específicamente, un sí, puesto de un, un ropazo. Efectivamente, efectivamente. Doctor Roberts. ¿Eh? Y salíamos en un libro allí eh, Una portada fea No sé, bueno, llena de coloritos Era no sé. azul y tal, y tenía una montaña eh. El tesoro de los ojos eso, Me agrapo esto Mira ya. que mira, yo miraba todos los libros Y íbamos a ir a trapichear libros sí, sí, sí, es... que comprar, ¿no? <risa> Llevábamos unos, cogíamos otros <risa> Pero como que no, que, si bueno, no nada, claro. nada, está, eh. Y luego cajo la mar Pongo un día a, ayer Ya no me acuerdo dónde fue Pues fue A través de Álvaro de la, Es de la biblioteca Ah, de cómo lo conseguimos Sí, de, sí de Pero oye que yo ah, había, ah, ah, Estaba bueno, contando sí. el De aquel que yo me enteré De que ese libro es una maravilla ah, Porque no sé dónde Llegué una reseña Y dice que viva Y dije, Hostia, pero bueno Esto es exactamente Lo que necesitamos Entonces Haz tú seguido recuerdo que te llamé Sí, o sí O sea De manera urgente Y apremiante yo, Hay que conseguir ese libro Como es ella Y fuimos para allá Y ya anuntaba Anuntaba acuerdo que nos dicho... no, pero bueno, qué curioso porque aparece de vez en cuando y taquen mucha gente 14 €. Sí, sí, una cosa yo sí, no todas razones por las que yo no, nunca fe, me doy exceder y que dieron <risas> muy caro, tío. eh. ¿Y acórdese de aquella librería anticuaria? Sí, sí, El dicho. señor negaba aquel suceso, pero <risas> sí, sí, sí. llegamos allí y le dijimos, "Oiga, no tiene este libro El tesoro los lagos de Somiedo y para poner un libro rarísimo. No, no, ese no lo conseguís ni de coña Pero si lo veíamos todos los domingos Ahí oh. en el rastro, en el puesto de Luis Mantena, no puede ser Que, que llevo todos los domingos también a no, mirar no, Señor, yo lo llevo bien un mes, eso no puede ser Y para dentro del otro friki Hostia, eso fue muy bueno que los robará sí, sí. la... yo tengo dos pero no los doy <risa> <risa> Los robé en la biblioteca <risa> hay que ser, ¿eh? hay que ser un tío que además yo come enteré tiene un piso solo para sus libros madre Uno de Dios. esas personas a las que había que expropiar ya urgentemente sí, porque pan arriba acuerdo en libros sí no es una cosa muy grave que ya que eh, nolle era ni tenía intención no no no no que además era un cuento chino y tal y que no para qué no, pues el caso ya que pusimos a buscarlo y acordamos de aquel amigo nuestro que le dará una biblioteca de su tío que era, que fuera, en su día, anarquista esotérico. Y claro, era anarquista esotérico y tocaba la gaita. Sí, y, sí. Era, y le gustaba mucho todo el tema del asturiano y tal, sin ser nacionalista. Efectivamente. Y, coño, pues la verdad que, no sé prendiéndonos la bombilla si de aquí no podía tener ese libro tenía que ser un anarquista esotérico que tocara la gaita la verdad y efectivamente así no fue ¿eh? así no fue y nada pues, hostia yo acuérdame que, que fotocopiélo tarde no sé cuántos días se por porque claro que aquí nunca fotocopiaba en el libro sin ningún llau entonces si yo digo la, la madre de una amiga tenía tenía una oficina en la que tenía fotocopiado entonces yo iba cuando ya cerraran a, a ir fotocopiando el, el libro cuestión no sé cuánto tiempo echen, porque la que ya por arriba trabajaba en la construcción no lo sé tío o no joder. lo sé tío. pero yo te digo es el mejor libro que leí precisamente yo no novelas pues, <risa> no, pero ese libro yo <risa> lo devoré y, y luego le eché un vistazo porque ahora en esa reedición que salió alguna vez tuve las manos y es un libro duro de pelar sí, sí, es muy duro. un libro duro de pelar que, que, que te tiene que gustar mucho el tema para pa leerte hoja tras hoja y yo me las leía como un poseso yo las devoraba al nunca correrle. vi eh, te, bueno, yo no necesitaba que me la cambiara pero es una forma de mirar Asturias que, que te <risa> hace ser mucho más feliz aquí la verdad es que sí la verdad es que sí yo creo que sí, Joder, sí la verdad... ves Asturias a través del prisma de ese libro y... <risa> ...y una gozada, y una gozada de sitio... ...yo joder, acuérdame perfectamente ...yo salía a trabajar de, de la obra... ...de montecerrado ...reventado, fecho caldo... ...pero deseando llegar a casa... solo para sentarme en una butaca en la salita... ...y abrí ese libro ...dios mío, cómo lo pasé... ...y luego, ¿sabes? ...otro simbolismo... ...eh... ...cuando yo estaba en el hospital medio muerto... ...eh... ...llegóme... ...llegóme... ...llegóme un... ...un paisano... ...que dio mucho verme que no sabía exactamente los mis gustos literarios, pero que vio, lo habían, habían reeditado el libro de, aquel, sí. de aquella. Y vio la descripción geográfica, una re, fantástica de estudios. Dice, va, esto igual le gusta le gusta este chaval, que le gustan estas cosas. Y me lo trae, cago la mar. Buah, nada tremendo. Pero, no, ya muy... Muy simbólico, no sé qué tiene exactamente ese libro, pero, bueno, pero como que no sé qué tiene, si no sé lo no, que lo tiene, que es fantástico. hermoso, tío, es bello. Además, el, el autor, María Rosa de Luna, utilizaba el criterio de... Y tiene otros cabellera. libros que son absolutamente infumables. Aquí yo la verdad, biblioteca no, no, no. hay uno, ¿Sí? libro ¿Ah? que mata la muerte, lo, no pude pasar de la página 6, <risa> una cosa que, que, que no soy capaz de... Hombre, claro, que he eh, no, un erudito, de astronomía, ah, de, de, de o sea, religión comparada, de, de, de tal. Eran otros tiempos, eh, hablamos de eh, la años. teosofía, que... Sí, sí, el libro este, El, el no Teosorio sí, de los Lagos, yo eh, del 26, 20, sí, sí. y de 1926, nada no menos. Una cultura brutal, Ateneos, eh, eh, y en unos tiempos... Eh, yo Hay un punto muy interesante de esos libros, y de ese libro en concreto, y de conocer esa época... Para después comprender un poco Lo que fue eh, La segunda guerra mundial Y el nazismo ah, claro. y todo eso Porque había un gran polo un pozo, intelectual oh, Que llevaba mucho tiempo Trabajando con ideas muy Muy concretas Había un pozo de la, la ostepa Yo lo he hecho muchas veces y, O sea, tú lees el, el libro este De Mario sí, Rosso Y ves que está escrito por un humanista Que, que amaba la humanidad Y sí, sí. otras cosas Pero, ¿qué tuvo que pensar ese hombre cuando de repente en Alemania salió un partido político que tenía, por bandera, una esvástica que ya es el símbolo sagrado por Antónomo ese, que por supuesto junto a esos folucones lo conocía perfectamente y que para arriba ponderaba la raza aria. No, ¿eh? Este hombre en este libro ponderaba la raza aria, sí, ¿eh? pero de tal manera que no hay eh, de menos a ninguna otra. Lo que pasa que ni más entendido como como un, como un simbolismo el decir bueno lo que ha llamado los arios, que al final acaben siendo los vaqueros en asturias vienen eh, como los que los depositarios de esa sabiduría antigua pero que podía ser para todos, de fecha al final cuando monta la sí, sí, la abadía en la abadía está todo el mundo Está los judíos están los datos está dios no, a mí es un libro que me influyó mucho yo mismamente sí, no estoy hablando de trabajos raros yo trabajé en un proyecto de centro de convivencia entre religiones yo, y a mí eso es una idea que siempre me gustó pues es muy importante entender que todos hablan de lo mismo en realidad Hostia, contéte que el otro día, mientras estaba en la ducha, después de Calellar, pues no sé dónde, igual fue con los, o con los ciegos o con el grupo de montaña el domingo, no sé, eh, que estaba en la ducha y comprendí, comprendí de dónde procede la idea de Dios. No, hostia, pero esto es anedónico, esto hay que, hay que explicarlo. Ya, pero bueno, son cosas que no, eh, pasan. No, pasa, está bien. Una vez sentíme inmortal, ahora voy y entiendo Dios en la lucha. No, no, no, no eh, está bien, ese es el escenario. Hay <risa> cosas, ¿no? Sí, de repente, me claro, partiendo... Eh, tú te has tomado una definición de religión en mucho tiempo. No sé si es tuya o la sacaste de algún lado. No, ah, la de, la de religión como el intento de comprender la relación entre el individuo y el todo sí, eso, ¿Mm? eso. que a mí me parecía muy hasta de hecho siempre fue la que la quempleé desde aquel momento para pa definir la, la relisión como ese intento de entender claro yo me imagino me imagino un, a un hombre ¿eh? un homínido que empieza a tener conciencia de, de sí mismo y de lo, de lo que lo rodea y empieza a tener ...conciencia de que... ...yo es diferente de, de todo eso... ¿eh? ...que todo lo que tiene alrededor... ...los demás animales... ...les, les piedras... ...los árboles... ¿eh? ...lo que sea... ...que, que yo es diferente... ¿eh? ...y él piensa... ...y ¿eh? cómo que yo soy yo... ...y todo esto... ...y todo esto distinto... ...tenemos que relacionarnos de alguna manera... ...y me imagino que de ahí de ahí arranca la, la religión, ¿hm? ¿Mm? Y, y de ahí arranca todo lo que es la filosofía griega, de aquellos que grandes que yo... presocráticos que decían algo tiene que tejer todas la historia, por si no, que no, no Dios quien se lo coma. ¿Mm? Entonces, de repente yo empecé a pensar, porque en la lucha yo en lo que estaba pensando realmente ya en en cómo se puede hacer tan, a ver, cómo se puede hacer tan yendau. Hay gente que que, ...que a ver, a lo mejor nunca se planteó el tema y tal... ...pero yo pensaba como gente inteligente, reflexiva y demás... ...podía creer efectivamente en la idea ¿eh? de un dios... Como, ...como un individuo, como un personificado... ¿eh? ...como un ser pensante y todopoderoso... ...y decía, a ver, y es contradictorio... ...si efectivamente yo pensante, tengo conciencia de demás... ...no podemos asumir que sea todopoderoso. Porque si fuera todopoderoso... ...sí, ya sé que yo la... ...el cuantos de siempre... ...que cualquier cristiano me lo podría rebatir... ...con eso de que si el libre albedrío... ...que si no sé qué... ...pero a ver, obviamente, si ya todopoderoso... ...tiene que ser un magante... ...porque, a ver, hay cosas que no se pudieran... ...no se debieran permitir si fueres todopoderoso. Pero claro... ...todopoderoso puede tener... ...otro... ...otro... ...puede verse desde otro punto de vista... ¿eh? ...que yo la potencialidad... ...de ser todo... ...y de hacer todo... ...todo lo existente... ...o sea ese todo... ...eso que el individuo veía... Pues, ...las rocas, los animales... ...el cielo, tal... ...al fin y al cabo yo todo... ...absolutamente todo... ...entonces si intentas entender... cómo te relaciones con eso... ...yo es fácil... ...que después de... ...de, de algunas transversaciones... ...llegas a personificar ese todo... Mm. ...ese todo lloró la potencialidad absoluta... ...entonces... ...a mí ocurrió... ...es una de ...debaixo del chorro de la ducha... ...que a lo mejor de ahí... ...podía venir la idea de... ...de un ser todo poderoso... ...no, puede ser, puede ser... ...que sabe... La, ...las así las... Eh, ...religiones monoteístas... ...que es en lo que... ...pa bien o pa mal... ...estamos que todos... La base y la raíz es desde ese planteamiento que estás haciendo tú van un punto más allá. llegan al a, dentro de del pensamiento religioso eh, serio, porque luego hay otro que es ideológico, que es ese de del dios antropomorfo, pero llegan al si llegan a la idea de si Dios es toda esta potencia realmente es lo único que existe. Y eso tiene, es una idea que es al final acaba siendo metafísica. Uh -huh. Pero es muy interesante y de ahí se derivan muchos conceptos, incluso matemáticos. Y lo que sí tiene esa idea es una potencia muy grande porque pone a la mente del individuo en un precipicio. Entonces eh, deja de ser lo más importante. Y ese es igual un primer paso para... Eh, plantearse otras cosas que porque cada religión después tiene sus mecanismos, no es lo mismo un, un budista que no es exactamente una religión que un eh, judío que tiene a raíz de este planteamiento, tiene toda una disciplina tiene hacer una por, serie sí, de sí, cosas todo, porque realmente que se teje tal ni es lo mismo un cristiano que está mediatizado por la experiencia de un profeta, ni es lo mismo el islam que, que es, es otra movida Yo se he dicho que en las relaciones eh, yo comparto el fondo de TOES. Yo creo que TOES, en el fondo, están hablando de lo mismo o están queriendo responder a la misma pregunta. Pero, por embargo, de la misma manera que creo que comparto el fondo de TOES, no comparto la forma de ninguna. Me parece que es el mayor fallo que tienen TOES. La forma es difícil de entender. Y es que yo pienso que dificulta responder sí, esa... Sí esa pregunta que... ...que, que se eh, fae... Es, ...es muy difícil de entender... Ah. De ...yo... Fecha. ...eh... Mm. ...anedónico... ...estaba pensando... ...en esto del roso de luna... ...en aquellos tiempos... ...de los años 20... Mm -hmm. ...la cantidad de cosas... ...porque... ...cuando pasa el tiempo... ...y uno ve los... ...recordatorios... ...de los años 30 y tal... ...pues aquí en España... ...solo se habla de la guerra civil... ...y tal... Sí. ...pero había en Europa... ...una ebullición Todo intelectual... Cabrón, no a un nivel eh, que se desaprovechó completamente pero mm, aquí en España pues la guerra civil supuso cargarse a la generación más brillante de, de nuestra historia y a la posterior y destruir un montón de cosas, pero en Europa fue también brutal de esa claro. época no solo estaba eh, todos los eh, teósofos sino todo el círculo antroposófico uh -huh. eh, es la época en donde Está también Freud y todo el psicoanálisis. Está este otro, Wilhelm Reich, que, que este, es de esa época. Wilhelm Reich escribe la función del orgasmo en 1934. Uh -huh. Mientras aquí unos mineros estaban tirando voladores contra la catedral. No, la verdad que sí, la verdad que fue un momento... A, ahora, sobre todo, veslo... Ahora queda la sensación de que todo tan monótono, tío, tan tan... No sé, no, como que no hay movimiento. Antes había mil cosas distintas. Sí, sí. Y de esos mil distintos, algunos eran buenas y eran interesantes. Ahora ya nieto lo mismo. Y muy, sí, no, la verdad que ya muy triste. No sé, yo ya falei más veces aquí de de ser anarquismo de los de los años 20, de los años 30. Había eh, muchos también anarquismos eh, diferentes, madre de Dios, pero que ya era otra cosa, no ya era como lo de ahora de de gente que no se lava y piensa que por eso ah, ya aquí está y, y bebe fumo y fuma porros yo lo que le veo Ay. es que hay muchos, ¿no? hay gente de, había gente de todo desde los que atracaban cosas o que eran pistoleros o uh -huh. tal lo que se había era una cultura de, del trabajo sobre todo y de adquirir la cultura a través del, del trabajo o sea mismamente Rudolf Stirner y los círculos antroposóficos daban eh, sus charlas en los Ateneos obreros, obreros después sí, de cierto. trabajar 10 horas en una fábrica iba a aprender a leer allí, lo mismo pasaba aquí con, con la CNT, que la mm. gente era un escenario de donde una persona entraba y 10 años después era otro individuo ¿No? mm. Ya jodido, otros tiempos Y es casi posible pensar en esas cosas Tío, parece casi un argumento de ciencia ficción Sí, sí, parece, parece. <risa> parece <risa> Ya curioso, ahora mismo Y, y esto hace 100 años, tío No me acuerdo, ¿quién fue este individuo que descubrió Las neuronas? Ramón y Cajal Ramón y Cajal, claro Ramón y Cajal daba charlas, esto se puede comprobar En la CNT de Barcelona, por ejemplo uh -huh. Cuando o sea, fue a la universidad Y después fue a la CNT Las escuelas Las escuelas hibres, tío Y eran la hostia ...yo una vez vi un documental... ...donde un paisano explicaba... ...porque decían... Bueno, ...y entonces llenen eh, escuelas solidarias ...para que los fíos de los obreros... O sea, ...no, de solidares nada... ...llenen cares... ...y bastante cares... ...o sea el que quería mandar a los fíos allí... Eh, ...sacrificaba buena parte del de salario... En, ...en hacer esto... pero decía o porque un, quería... ¿eh? ...efectivamente... si ...no lo podíamos hacer de otra manera... necesitamos dinero... Para hacerlo bien pues claro que sí <coughs> claro y salía joder, pues gente con, con una mente mucho más abierto y mucho más preparado de, de lo que de lo que nos podemos imaginar por supuesto de lo que de lo que sabe hoy de, de la escuela ¿eh? aquello seguro que no ponen falta de ortografía yo, con, sí. con los pasos paso del tiempo hay una cosa que yo considero clave en la sociedad para mí es la, una cosa importantísima, que es la transmisión del conocimiento. Uh -huh. Lo que refleja la salud o el estado de una sociedad es la capacidad para que el abuelo sepa algo, se lo haya podido enseñar a su hijo y este hijo se lo enseñe a su hijo. Uh -huh. eh, eso es lo que yo veo que esta sociedad... Eh, Eh, rompió de raíz, pues o sea, el abuelo eh, ya no tiene nada que enseñar. No que enseñar. Eh, tal, su padre no corte, lo escuchó, hay un corte generacional un corte tan grande ahí. que, que el, el tejido es más, es el nieto jamás trabajará de lo mismo que su abuelo, pues su abuelo tenía un trabajo que tenía conexión con la realidad. <risa> entonces ese es el grave la grave problema, eso sí que no se recupera ni se restituye de ninguna forma. Yo creo que dime cuenta y doy muchas, muchas gracias de haber de haber de haberme percancelado el tema, ...dime cuenta de todo lo que tenían que enseñarme los mezuelos a los 20 años, ¿eh? Yo creo que no tenía menos de 20 años cuando de repente dices, madre de Dios, pero... ...o sea, todo lo que me tienen que enseñar, todo lo que saben y no están ningún sitio puesto... ...o sea, el otro día, la semana pasada, estuve hablando aquí de lo poco que sé de cómo se seman los patates... Ah, eso, y, ¿y ya sabes eso. Algo? Yo yo he un caso como como ya sabes algo. Eh? <risa> sí, bueno, yo, un poco más que la fecha en la que llega, abrí los diálogos sí, y sí, sí, sí, pero sí, bueno, bueno yo igual sí. yo un caso como tantos otros. Sí. O, o hoy que estaba hablando de esa manera al principio. A mí eso enseñáronmelo los misuelos. Pero yo, yo, por ejemplo, la lengua la veo la veo por ahí también. Es, es el Sí, no sé, es vale, ni que yo muy difícil de, no sé. No, pero bueno, la verdad, y, y, o sea, tengo lo claro, todo lo que ellos quedan por enseñamiento vía, lo no que ha pasado... Eso yo pienso, confío en los gitanos, anedónico, porque el abuelo baila, el padre baila, sí. y el nieto, evidentemente, baila también. Pues sí, la verdad, eh, son mucho más avanzados que nosotros. O, bueno, oye que nosotros evolucionamos y ellos quedaron, ah, no, quedaron sí, en el sitio. Están en su sitio. En fin, bueno, que terminaremos hoy. Oh? vamos poner un tema ¿eh? Estamos aquí, estamos pasándolo bien, pero oye, <risa> pero ya hay tarde. Sí, sí, sí. Estamos todos parados, pero sí, no, que en realidad no tenemos nada que, sí, hacer, no tenemos ¿no? Nada que pues, hacer, Estamos aquí como podríamos estar en cualquier otro sitio. Pero bueno, esperamos que haya prestado a la gente que siente este programa, que sí, yo soy uno de ellos y sí. se agradece. Mira, tengo dos temas, pues ya te de escoger, ¿eh? Tengo un tema reivindicativo Mm, no me interesa. <risa> bueno, pues, es, cuéntame el tema Si, Sí, eh letras el muro de hechos, de hechos contra el decoro, que fala más que nada porque fala contra las expresiones, que ah, yo, no, otro no, tema no, de estos que, que parece que claro, es que ye ye ye ye sean ye sean un loco, ¿no? Pero es la hostia porque me, mencionas otro tema y ponces, bueno, no estoy de acuerdo, pero tal, pero mencionas que, que estás absolutamente en contra las expresiones y montase un, ah, pero qué dices? ...siempre te salen con eso de... ...¿y qué hacemos con Mario Conde? Bueno, oh, Mario puta, Conde no. inocente... ¿eh? ...bueno hombre, yo es no decir... ...voy a hacer un especial sobre Mario Conde <ríe> en esta radio... ...porque es un gran desconocido... ...bueno anda... ...y Masón, según es que el sentido del otro día... Bueno, programa de radio, otra no, emisora... ...bueno, él que es Masón... Ah. ...leí su primer libro... ...y te estoy leyendo el segundo... Uh -huh. ...su primer libro es fabuloso... ...es de lo que pasa que... ...el eh, si programa de radio en cuestión... ...yo creo que decía que Jerem Bason es tos, ...porque según este programa de radio... No. ...Jerem Bason es... Eh, ...Zapatero, no, Rajoy... No. O, eh, ...Barack Obama... ...no, no, no, no, eh, no ejemplo, ya, lo que yo leía sí. ahí de, de Mario Conde... ...es un tío que... ...a lo mejor si sí está interesado en algunas cosas... ...ahí pone las cosas que leía en la cárcel... ...todas... ...todas muy interesantes, pero a mí no me interesa por eso... ...me interesa por... ...haber sido capaz de tener... ...una actitud vital muy determinada... ...si alguien puede leer ese libro a mí me parece interesante otra cosa es que te guste la economía o que se yo o <risa> tema. a mí me gusta el libro por eso bueno. pero bueno, las cárceles en realidad a mí me parecen un antro las cárceles eh, son la cosa más espantosa en ese, que en, ese, en, en cualquier ahí, libro que se lea sobre cárceles ¿eh? se ve que eh, se entra allí para, para estar peor ¿Vas todavía a, vas a aprender rápidamente en fin, mira como dejo todo el otro día coincidía con el labio de tu programa entonces no pudiste sentir a Amadeu Casellas. ¿eh? A ver, resulta que yo les charles de expresos de o sea, tal, no suelo ir no me gusten. Porque son gente que con todos los motivos del mundo tienen demasiada rabia dentro. Y te la transmiten cuando cuando falan. Y, joder, pues... Cuando uno ya tiene un cierto pensamiento apocalíptico, tal, si pa' arriba y suelten ese... ¿Eh? ese, ese caudal de, de mal rollo normal que, que lo tenga pues pero mira, pues tome mucho la de la del hombre este, la del Amadeu porque ya era todo lo contrario de hecho hubo un rapaz que de cuando acabó eh, levantó la mano en el turno de preguntas y tal y dice, oh, yo no quiero hacer ninguna pregunta solo quiero decir que salgo de esta charla mejor que cuando entré es más optimista o sea sales como pensando joder pues todavía se pueden hacer cosas y tal bueno pues el caso oye que yo quedéme con una con una frase de de este hombre en el que he dicho que el, el delito mmm, por el que más frecuente eh, tabe, porque más frecuentemente estaban las personas en las cárceles españoles el delito por el que más presos estaban encarcelados en las en cárceles españoles y era el de no tener resondes para demostrarlo su inocencia eh, cosa que yo personalmente creo a pies juntillas y ningún sin ningún llenado de duda ¿eh? porque hay muy pocos ricos en, en prisión y curiosamente muchos probes ¿eh? será que la, el nivel económico va con con el delito ¿no? No sé en fin. bueno pues lo he dicho tengo sin cantar Y luego tengo otro, otro muy guapo también Tengo el, el Rojos bus De los dos Entonces hay que escollir a eh, ver La belleza, la reivindicación oye, Estoy con los Dors últimamente porque Estás porque con los Dors Hace mucho tiempo que no lo escucho No sé, no sé, son, son dos cantares muy guapos Muy no, guapos Hay que, hay que, hay que un hacer homenaje, un homenaje no De que sí, de que sí Bueno, pues nada, lo dicho Vamos a... ...a despedirnos... ...meteosenos al chat de Lucía... ...a eso horas Lucía... ...pero bueno, por favor... ...que pone ahí 11.38... ...y ahí que... ...no, metióse... ...hay 35, bueno... ...y bueno, ya son y 52... ...bueno anda, sentiste un cacho... ...lo más interesante la verdad, eh... ...para qué vamos a engañaros... ...eh... ...bueno y un saludín... ...un saludín muy grande a... ...a todos los que... que ...estuvisteis ahí... ...eh... ...esta noche... ...sabemos que tú que tuvo Incio, que seguramente te atovía eh, sabemos que está Lucía eh, sabemos que tuvo Fóbico la pena ya que no nos pudo sentir porque no formulaba el, el escucharnos online ¿eh? este pero estamos ta, en, ¿eh? en reparación yo creo que solo llevamos con problemas en la emisión online 5 o 6 meses tampoco no, no, tampoco no tanto hay que apreciar la lentitud a la hora de las cosas pues alguno le da tiempo para enfadarse y desenfadarse claro, joder. para pensar que es un genio y para pensar que es un inútil entonces todo ese eh, es una cosa fantástica claro joder fantástico bueno pues lo he dicho un saludo a todos y un saludo a todos los que se lo descargan de archivo de ¿eh? o que lo sientan indiferido o que sé yo, joder, que te lo siento, no solo por todos los que lo sientan. Tú si estás sintiendo esto, sea de a que sea, sea ahora que sea, saludo de que des, ¿vale? Venga, vamos a poner tras el muro. Vamos a de caso a Madeo, joder, que que seguramente no sienta esto, pero que todos los da? que están en... a todos los que están para allá, de que sé, sí, de que sí. Venga, salúden a todos. Hasta luego, chao. Hasta la semana que viene.